Radio Comunitaria con todo. Te informa. te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 10 de mayo del 2011. Estas son algunas de las noticias. Vence el plazo para la inscripción de alianzas con a elecciones en la ciudad. Hoy vence el plazo para la inscripción de alianzas con vidas a elecciones del 10 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, según el cronograma electoral. Hasta las 23 y 59 de hoy podrán oficializarse las alianzas y mañana comenzará la campaña electoral por la Jefatura de Gobierno, los 30 diputados de la ciudad que se renuevan y por primera vez votación de 105 miembros de las 15 comunas del Distrito. En tanto, otra fecha clave será el sábado 21 de mayo, cuando vence el plazo para el registro de candidatos. Y cada agrupación deberá presentar el nombre y documentación de los postulantes para todos los cargos en disputa. La Presidenta se reunirá esta tarde con directivos de la CAME en el marco del diálogo social. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno, participará a las 1630 de una videoconferencia con Loma La Lalata Neuquem, desde donde se conocen anuncios de IPF. También mediante la videoconferencia la presidenta se comunicará con Pilar para entregar 250 viviendas. Luego, a las 19.30 en el mismo Salón Mujeres, Cristina recibe el titular de la Confederación de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, y a la mesa directiva de la identidad. Las urnas de Chubut ya no están guardadas. El proceso electoral más extenso del que se tenga memoria en estas pampas entró en la recta final. Ayer, a más de un mes y medio de los comicios provinciales del 20 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió dar curso al pedido del Frente para la Victoria y ordenó que se volviera a votar en las seis mesas anuladas con 1.967 electores. La decisión judicial podría tercer el resultado. Que por ahora encabece el candidato de modelo Chubut Martín Bussi, con 437 votos de ventaja sobre el kirchnerismo Carlos Eliseche Pocos minutos más tarde las elecciones complementarias se tenían fecha Serán el 29 de este mes Según anunció en conferencia de prensa el gobernador Mario Das Neves Quien aunque reconoció el fallo no se privó de despotrizar contra los jueces El kirchnerismo se mostró unido y espera la definición del candidato en un acto que derrochaba mística y confianza, el kirchnerismo presentó anoche la coalición que competirá en la elección porteña. Daniel Filmus, Amado Budú y Carlos Tomada. Los tres precandidatos a jefe de gobierno se dedicaron elogios. Los tres dijeron estar orgullosos de compartir la campaña. Con generosidad, cada uno reconoció méritos en los otros dos aspirantes a la candidatura del Frente para la Victoria. También coincidieron cuando hubo que criticar a Mauricio Macri y la gestión del PRO en los últimos cuatro años y reivindicaron el proyecto de Cristina Fernández. El Gobierno Nacional avanza en la solución al reclamo de tierras de la comunidad de origen Qom. El ministro del Interior, Flor Florencio Randazzo, y los representantes de la comunidad Cuom firmaron un acuerdo sobre elecciones de autoridades aborígenes, prohibición de arrendamiento de tierras y aplicación de la ley 26.160 de comunidades originarias. Luego de más de 5 horas de trabajo entre Randazzo, los caciques Félix Díaz y Cristino Sanabria y los organismos involucrados en el reclamo de tierras de los Cuom, Se logró un buen comienzo, dijo el líder indígena Díaz. El titular de Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, participando en el encuentro, evaluó que estamos avanzando, se destrabó un serio conflicto por momentos innecesarios y ahora vamos en el reconocimiento de los derechos del pueblo cuam. Estas fueron las noticias de Radio con Todo.